Estamos en las 10 y 19 en esta mañana en vivo de la s 106 y la tenemos a Moni del otro lado del teléfono. Hola, Moni. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buen día. Contanos, ¿dónde ¿tú? estás? Bueno, buenos días para vos, para la audiencia. Estamos en el hospital Posadas. Sí. ¿Qué,、eh, ¿qué te pasó? En la Diso, obviamente. Estamos en terapia intermedia. ¿Qué te pasó? Eh, a mí, particularmente, nada. Estamos、ah, bueno. preocupados por la salud de, de nuestro Chinchu. Ah, bueno, bueno. Porque bueno. queremos Chinchu para rato. Chinchu para, chinchu para todos. <ríe> Exactamente, para todos y todas, c h Así que,、eh, acá lo tenemos al intendente que gentilmente, bueno, junto a su familia, nos ha recibido. Y, y bueno, si querés hablar con él, dale, lo pasame. Acá. Pasame, pasame. Gracias, Moni. No, por favor. Un、Ahí、beso,、va. hasta luego. Bueno, a ver, ¿qué le pasa al compañero? Buen día, compa, q e r o Buen día, compañero, pero ¿qué ha pasado? e、ah, n c a n t o Visitándolo a todos ustedes. <ríe> qué visita. a cuando acá? Qué visita, eh, Juan. ¿cómo,、sí. ¿Cómo estás? No, bastante bien, gracias a Dios. Aparentemente、eh, Zafé me dieron una prórroga a Safé de la operación, por ahora. Ah, mira. Y le contaba yo a tu, a tu chica acá que realmente agradecido. A todos, realmente, por el trato, por el cariño, por, por, por estar rodeado de mi familia, de mis hijos, de mis compañeros de trabajo, de todo, realmente. Agradecer primero a mi hospital, que me trataron también en tres días que tuve ahí, a todas las chicas, a todos los médicos. Acá con Juan del Negro a la cabeza, Yuri, este, agradecido realmente a la gente, al personal, a todos los. ¿No lo, lo, lo, sabés que yo.? Tengo mucho respeto por los profesionales, pero el, el, el profesional con el cariño que atiende, y esto realmente a cualquier persona que esté mal, ya te curás cómo te atiende, n cómo, cómo te tratan. Eso realmente es destacable. ¿no? Yo, yo vivo de, vivo de emociones y, y, y de agradecimiento en la vida. Y, y, y esto realmente, te digo, me puse a llorar ahí en el, en el quirófano y agradecerle a la chica por el buen trato que. que Cuando entré, entré con un susto bárbaro y me trataron tan bien y me convencieron tanto que me entregué hagan lo que quieran. <risa> y <risa> esto realmente. Claro. No, no, no, claro. no tengo palabra s para agradecer a todos, al i n t e n t e i d o u v e n a n a e a Walter Abarca, allá, son que s o tantos muchachos que me vengan a ver. Y este, yo recién les contaba que tengo un, un especial cariño por este hospital, porque el primer tomógrafo lo pude inaugurar con Félix, que es un amigo mío que quiero mucho, seguro que no se ha enterado si no estaría viniendo. Que le mando un saludo. Este, y el otro día, cuando se inauguró el, el otro tomógrafo, también estuve con Félix. Acá tuve la suerte de poder inaugurarlo. ¿no? Y estas son cosas que me quedan grabadas para siempre. Yo necesito mucho de este hospital. Mi pueblo, Roque Pérez, necesita de este hospital. Me encontré con mucha gente en mi pueblo y agradezco realmente la atención que tienen y el agradecimiento al director, a los directores, que cada vez que los estoy llamando por algún problema, Roque Pérez. Están ahí, y vos sabés que acá hay médicos de mi pueblo que trabajan aquí también, y bueno, esto es una familia. Yo creo que tenemos que lograr ese laxo de amistad y de cariño que tenemos que tener entre los pueblos para que realmente crezcamos todos a la par y, y, y logremos bolas regionales que le sirvan a Saladillo y a Roque Pérez, ¿no?、Uh -huh. Me parece que esto es lo importante: d e la vida. En la política. Claro. Recién, vos sabés que eh, hace eh, nada, menos de 20 minutos estuve charlando con Walter Fabi, que está en La Plata en este momento, reuniéndose sí, sí. allí con directores del resto de los hospitales y gente del Ministerio de Salud para planificar el, este año. Sí, sabía, s a b í Y nos contaba que qué orgullo ¿no? para el hospital de Roque Pérez、eh, tenerte allí. por Sobre todas las cosas, porque vos sos un defensor acérrimo de la salud pública, más que nada. La salud pública y la educación pública, para、claro. mí es un pueblo sagrado.、Eso. Claro. No, no, no. Por eso le he dado un, una especial atención a la salud y a la educación, ¿no? uh -huh. Así que son dos pilares fundamentales para que un pueblo crezca. Después lo rodeamos de todo lo que tenemos que necesitar. Entonces, si no tenemos salud, no tenemos educación y no tenemos seguridad, no podemos hablar de mucho en la política hoy. Son las tres pilares fundamentales que yo me dediqué. Salud, cultura, deporte, educación y seguridad, que para mí. Y bueno, Después vienen las obras que pudimos lograr y las que estamos logrando. Pero no hay posibilidad de un pueblo poder salir adelante sin estos pilares fundamentales para que una sociedad crezca en paz, con armonía y, y que sus hijos,、eh, nuestros hijos, nuestros, estén integrados a esta sociedad. n o、uh -huh. Hoy en día, cuando los pibes de la calle que andan hoy día, los que estudian, los que trabajan, los que. Tiene una, una sociedad bastante difícil y un lugar difícil. Hoy la calle no es la calle que teníamos nosotros. Con todos estos flagelos, con todas estas cosas que pasan, el PIB e muchas veces cae inocentemente en estas cosas, ¿no?、Uh -huh. Y yo creo que a través de la educación este, es fundamental la educación y el trabajo, ¿no? Seguro. Que tenemos que fomentar entre todos. Así que, bueno, yo creo que vamos por buen camino y que, y que, te, que, que hay que tener esperanza de un país cada día mejor y que hay que luchar. Nada de fácil en esta vida, ¿no? ¿Sabes, Juan, que si, si en este marco de lo que estamos hablando, yo no, no dijéramos que vos estás en el hospital y estás internado, al aire no sonás como que estás en un hospital? No, Carlito, este,、eh, ya te digo, la fuerza que te da la gente no, no, no, no tiene para mí, por lo menos. Para mí, yo me q u e d é en la calle deambulando sin horizonte y muchas veces perdido. No me olvido de cada persona que me dio. Aquí tengo adelante mío un amigo. Que es, es este, Ferrari, que entró en una, una, una amistad muy grande, que bien v e n i d a y También Biondi, que tenemos una historia de vida con todos ellos. Y todos ellos me dieron una oportunidad en la vida, me, me, me, me acuijaron. o Y yo no me olvido a cada persona que en mi pueblo me d i o una, porque anduve bastante mal, y estuve muchas veces perdido sin esperanza. Y hoy ser intendente del pueblo no es, no es poca cosa. Entonces, eso lo, lo, lo defiendo con cariño. Y si me cuesta la vida, bueno, a eso vine, a dar todo sin pedir nada. Así que no, no, no tengo otra manera de, de expresarme y de, de caminar en mi vida, ¿no? no es nada más que agradecimiento. Claro. No soy un tipo con rencores, no soy un tipo con. Al contrario. Miro por el futuro, miro por adelante y bueno, ojalá yo le sirva para el futuro de mi pueblo y de los pueblos alrededor y que pueda colaborar con todo. Aunque a eso vine e la política, ¿no? Ajá.、Uh -huh. Eh, Juan, ¿qué, ¿qué te gustaría decirle al ciudadano de Roque Pérez que está expectante por saber algo de, de cómo estás? No, gracias por tanto cariño y por tanto llamado telefónico, por, por, por, por todo lo que sé que hacen, por los que rezaron por mí, por los que rezan cada vez que yo tengo Yo soy un loco de esos tejados, y acá estoy con, con la chica tuya, acá, que me, que me, me, me, me ha dado una, una clase de cómo debo también. Este, Encarar la vida. Ah, y porque, es, es, porque es psicóloga, ojo. Es psicóloga, claro. <risa> ojo, porque Entonces, es psicóloga.、Bueno, í ojo, porque es t á perfecto. Son las cosas que no aprendí, c a r l i t o porque en definitiva la vida me enseñó muchas cosas a fuerza de golpe y por ahí no me enseñó esto. No, no, no puedo hacer ese tiempo para mí y que eso me cuesta tener todos e t o s problemas. ¿no? voy a tratar de, de no ser tan egoísta y, y de tratar de tener una vida. <coughs> Un poco más cerca a mis hijos, porque esto te hace reflexionar.、Mucha、no, pero es, es, y, es, es, al re, rico, es al revés, Juan. ¿Te pasa por generoso o no por egoísta? Sí, no, tampoco yo soy Dios, soy un plaga, vos sabés. Así <risa> que no me voy a más q lo que soy. Yo soy como soy, y, y ya te digo, s i e m p r e el culpable de mis desastres soy yo, nada, no, no, no lo tiene nadie.、Sí. Ya te digo, le digo muchas veces a todos, ¿no?、Eh, gracias por, por tanto y perdón por tan poco, porque. Lo que hacen conmigo es、eh, nada más que generosidad. Entonces, yo también me debo a la gente y muchas veces lo hablo con algunos de mis hijos, mi familia, que、eh, estoy compenetrado en esto y me, me importa el otro, y por ahí te pones egoísta con tu familia, que es la que más sufre. n o Pero bueno,、claro. soy así y es muy difícil poder cambiar. No No, no, no, no tengo otra manera de hacer las cosas, Carlitos.、Sí, bueno. Seguramente que cada golpe de esto te van aprendiendo ya en la vida cuando uno se va yendo.、Sí. Con 66 años ya te imagina que. Pero todos los días aprendes algo.、Amigo. Igual. Que, a mí me mueve, me, mueve, me mueve la amistad, el cariño. No, no, no tengo otra cosa en la vida. No me interesa la plata. No me interesa s o l a m e n t e nada. Le pido a Dios que ayude a mis hijas a estudiar. Y con eso ya, ya estoy pago. Ya, ¿no? Juancito, igual tenés, tenés para, material para escribir un libro. Porque estos 66 años que tenés vos es como si tuvieras 130. Porque viviste de doble. Viví、claro, la noche, viví la、claro, malacia, viví todo.、Claro, entonces,、sí. bueno, y mira, siempre dije que yo vivo, digo lo que siento y vivo como pienso, Carlito, no, no, no hay otra manera, a no, no, no soy un i m p r o v i s a d o que voy a cambiar de, porque hoy, hoy estoy en un lugar, este, no, para mí sigo siendo lo mismo y, y ojalá Dios me ayude a, a, no, a no perder esto, ¿no? Que, lo, que, lo, que es la esencia de la vida, ¿no? Juan,、eh, te corres un poquito de la actividad estos días, ¿no? Dejás que hagan las cosas los chicos en Roque Pérez, porque si no, esto no. No,、ah, tengo、para. un gran equipo, tengo un gran equipo. Bueno,、tengo、pero digo, equipo, te, te corriste、sí. un poco de la actividad, te desenchufás un poco. Y, y, y más o menos, estoy mandando órdenes de acá, pobre. c r o ¿quiere que antes yo te lo tengo al trono de esos dos días, j o n é José j o a mi s e c r e t a r i o de g o b i e r n o t e n g o un gran e q u i p o g r a c i a n o s é j o s a Los chicos de legales, los de obras públicas, los capataces, Dago Luz, que, que no dejó un día de venir a ver l o porque me agarró la camioneta y no me la devuelve más. Está contento ahora. Quiere que esté un mes más porque agarró la camioneta hasta que no me la termine y no me la devuelve. Claro, claro. Así que bueno. Juan, cosas, eh, Juan, bueno, vamos a seguramente estar. Eh, eh, nosotros estamos en constante comunicación con, con el doctor Walter Fabi, seguramente también, también con vos. No, no sabíamos si llamarte a tu celular o no, por eso está Mónica ahí, este,、sí. porque no queríamos、eh, molestar tampoco a la, a la familia. Pero... No, no, no, nosotros somos todos así, ¿viste? ellos saben bien que no me pueden tener y que hay una pila haciendo cola para. A los reportajes lo atiendo todo, porque en definitiva yo soy un producto de ustedes también, Y soy b n agradecido, te digo la verdad. Cuando me putean y cuando hablan bien, esto es así.、Eh. No, no no, no no hay otra forma de, de, de, de hacer la vida. Y yo soy b n agradecido si, si no fuera por ustedes, que, que dentro a cada hogar por ahí, mucha gente que me conoce gracias a ustedes, que, trae, que me trata y que voy al pueblo. Y soy tan bien recibido y bueno, realmente no. Siempre un agradecimiento, o ¿no? Y bueno, y los medios son muy importantes, yo te digo. El que reniega de los medios porque es un pelotudo, esta es la verdad. Porque esto es así, Carlito. Cuando vos elegís la vida esta que elegí yo, sabés que te van a pasar cosas buenas y cosas malas. Cuando viene lo malo te lo b a n c á s y cuando viene lo bueno tenés que disfrutarlo. Y es lo que estoy haciendo ahora, aparte de estar medio enfermo, estoy disfrutando este, todo este placer que me da de que, de que la gente esté pendiente. ¿no? Y realmente yo no soy así. Me manejo con los afectos, Carlito. Seguro. Y muchas veces por los afectos he metido la pata varias veces. ¿no? s <risa> o <risa> no, so, <risa>、sí、no sos el único. <risa> bueno, pero por eso, pero yo soy así, í、no, no, no、a... Y si cambiaría, dejaría de ser el chinchu、claro. y no me gustaría. El único que le voy a dejar a mis hijos, no, no tengo otra cosa que dejarle.、Claro. Plata no lo voy a dejar, herencia no le voy a dejar porque no tengo una mierda. Y ya te digo, hasta el t i r o a l partido no, no me interesa. Juan, no, no quiero forzarte mucho, me, me, me da mucho placer escucharte. No me gusta mucho escucharte en este contexto, pero me da mucho placer escucharte que estás íntegro, por lo menos. No, sí, sí, no. no ¿Estás, estás con todas, con pilas. Me, me, estoy rogando a Dios que me deje el mismo empezar a laburar, c a r i t a no hay otra. ¿eh? No, claro. No, no, no puedo irme de, ni, ni de vacaciones, no, no, tengo que estar trabajando, no, no, no, no necesito estar. Me alimento de esto y no tengo tramo. Ya te digo, soy muy bohisto con mi familia. Ese que sufre mi chico s y todo, pero bueno. Somos una familia desordenada, pero unida a la vez. Claro. No claro. sé si me entendes. Sí, sí. Esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero este, estamos todos y están todos mis hijos. Y es bueno verse rodeado uno de. De afectos. De, de, de mis hijos.、Y、de c a r i ñ o y d e cariño de todos. No, no, no, no hay palabra. Está bien. Y de todo. Los que me llamaron de, de la nación y de la provincia, y mis amigos mi intendentes, y bueno, realmente no, no, no estoy pasando por un momento este, no bueno de salud, pero sí de espíritu y de ánimo y de, y de que te sentís querido, eso no, no, no tiene precio, para esto, la verdad.、Perfecto. Yo me, me sentí, cuando chico, muchas veces desquerido, me crié sin cariño. Y haber logrado después de, de viejo ya este, todas estas cosas no, no tienen precio. No, no, no te las podría contar de palabras. e s t a r con el Papa, charlar con vos, este, para mí este,、eh, significa lo mismo. Con toda sinceridad te lo digo, con todo respeto lo digo. Porque todos me dijeron, estuviste con el Papa. Y bueno, Dios me puso en ese camino. Acá está t r a a n d o mi compañero Bertoni, de a n e r a Y bien en todo. Sí, bueno, agradecido, Carlito. Bueno, Juan, te dejo que. No, no, no, no. No, nos d e b e m o s una comida juntos, nos d e b e m o s una charla. en、eh, Te bolita.、Sí, estamos esperando、eh, con el staff de la radio. O sea, no. Bueno, no, que <risas> Te prometo que después de esto te voy a ir a visitar y voy a h a c e r los chocolates de todas las chicas. Si te peticó de acá, la voy a, me voy a empezar a atender con ella. <risas> Bueno, c u i d a m e las enfermeras. A mí me atendieron las enfermeras ahí cuando me prendí fuego. Cuando me prendí fuego hace, hace unos años atrás, que me que, que prendí fuego el asado y me prendí fuego yo, este, y gracias al hospital de Saladillo, casi, casi te digo, salvo un par de. Me prendí fuego la mitad del cuerpo. Y hoy en día casi no tengo, no, no tengo cicatrices. No tengo s i q a t r í a No, yo te digo, te, te curan con la palabra acá. Es, es maravilloso cuando vos tenés esto. Más allá del profesional, cuando te tratan y te dicen que estás bien y que vas a estar bien y que ya salís convencido que vas a estar bien. Claro. Sí, sí, sí. sí. Que... Tienen, tienen una, unas pilas increíbles. Bueno, por acá、sí. te mandan saludos desde Roque Pérez. Bueno, nos agradecen por sacarte al aire y、eh, dicen. En el mensaje dicen que uno cosecha lo que siembra y usted, por vos, está cosechando el cariño de todo señor intendente. Cuídese, cuídate,、ah, Muchas gracias. Fue muy agradecido ¿Eh? decirle a la gente que muchas gracias. Ahí e s t á d escribiéndote. Bueno, quisimos ser、no, un poquito el nexo entre vos y tu gente de Roque Pérez porque、eh, es difícil que todo el mundo te vaya a visitar al hospital. No se puede. No se no, puede. Lleno de los Me van a echar, está h a e n d o el hospital en l vida que la gente tiene q e hacer eso. Por eso, bueno, con, de esta manera así un poco llegamos a, a un poco más de gente de una sola vez y todo el mundo te escucha como te querían escuchar así en Roque Pérez. Esa era un poco la, la idea. ¿Eh? Bueno, gracias, c a r l i t o Te mandé una psicóloga, así que m a n e j a t e como bueno, quieras. Me manejo con la psicóloga, <risa> Juan. Te mando un sí, abrazo. La psicóloga、sí. habla dos horas conmigo. Una hora conmigo me sale loca de acá, p o r e ¿Cómo arreglar esto? Es difícil. ¿eh? ¿Cómo lo arreglar? Juancito. me arreglan dos psicólogos completos, a mí me parece. No, no.、Oh, por, yo te digo que por ahí le, le podés dar algunas lecciones vos también. ¿eh? <risa> Exactamente. <risa> Eh, los, los psicólogos tendrían que hacer un posgrado con vos después.、Eh, después que estudian. Juancito, cuídate, eh, eh, que, que, que salga todo bien.、Eh, ¿Cuál es tu sensación de esto para adelante? ¿Cuál, que, cuál es la, la expectativa? ¿Es que me voy a curar. que、eh, sí, voy a Sí, a a l i r d e sí, sí. Que voy a trabajar y que ya estoy, ya tengo que salir. Esto me va. No, no, no. Que de,、eh, todavía no me quiere Dios allá arriba. El diablo me está mirando. Y no sé a dónde voy a ir a parar, ¿viste? pero bueno. Tengo, todavía no tengo que decidir de dónde voy a ir. No sabes si vas a la azotea o al sótano. Exactamente. <risa> no, la sensación que tengo es de que hoy me voy a c u r a r y, y voy a salir adelante. No, no. Ahí está. No, no, no, no, no sí, necesito. <risa> necesito trabajar, necesito salir adelante y, y ya voy a estar en, en carrera, así que ya no. no. A mejor e curso p o d r a n d a r Carlito, charlar con amigos, ir otra vez, r e n c o n t r a r t e y、Seguro. salir adelante. Seguro. Juan. Para pa mí, pararme cinco o seis días es como si hubiera parado dos años. ¿sí? Ahí está. Un abrazo de las cooperativas de Roque Pérez también te manda. Bueno, gracias a las chicas de las cooperativas, todo, gracias por todo. s a b e n que los quiero mucho, que por ahí me, me, me ven r e n e g a d o puteando, como siempre. Pero hago un esfuerzo para que ellos tengan también su, su lugar, ¿no? Que se lo merecen y se lo ganan con crece. s Y trabajan y han dejado lindo, recupere como todo, así que. Está lindo, sí. Está en definitiva, de, a todos, ¿no? Porque uno depende de t o d o mis empleados, todos son, son una familia. Por lo menos yo lo entiendo así. Algún día por ahí que me vayas me van a entender cómo quise h o n r a r a mi pueblo, ¿no?、Claro. Todos somos una familia. Y si vos no intentás、eh, formar una familia en el municipio, es muy difícil. Y tenés que dar o r d e n e s y tenés que tomar decisiones. Cuando tomás decisiones, no podés quedar bien con todo. Yo soy de tomar decisiones y las tomo. Y las voy a seguir tomando, sin duda, nadie, nadie las toma conmigo.、Uh -huh. Juan,、eh, bueno, cuídate, no te cansamos más. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a la familia, sabemos que están tu, tus hijos ahí. Gracias por por dejarnos acercar a tu. De, no me están escuchando ellos, pero quiero que les hagas llegar el agradecimiento por habernos dejado llegar hasta vos. Eh. Les hago llegar a todos, gracias a vos, c a r i t o por permitirme. El agradecido soy yo, en definitiva, porque había mucha gente pendiente de esto. Este, bueno, el、eh, agradecido soy yo que me puedo dirigir a todos los que me quieren y a los que no me quieren, también los quiero. Claro. Así que、eh, es muy importante esto. Para, para mí, realmente es muy importante. No sé para muchos si será importante, pero para mí es muy importante pues, poder salir al aire, hablar con todos. Y el agradecimiento de mi familia a, a la radio, a todos ustedes. Por, por el cariño que tiene Momero, así que gracias, muchas gracias. Cuídate, abrazo, c h a u c h a u Chau, c h a u a h í estábamos con el intendente Juan Carlos Gasparini desde el hospital de Saladillo. Bueno, ahí estaba Mónica, a ¿no? n u e s t r o móvil.、Eh... Bueno, se, se nos cortó la comunicación. Ahí estaba Mónica desde, desde el móvil. Nos tenemos que ir una pausa y volvemos con mucho más. Presentó Parrilla y Restaurant Las Brazas. La auténtica parrilla libre. Platos elaborados.